Like el director Trevor Num se toma varias licencias, como no usar el verdadero nombre de nuestra protagonista de hoy, ya que en la película se llama Joan Stanley, poner como leadmo de la traición el amor que siente la protagonista por un joven comunista, y también que en vez de tener una hija, tiene un hijo. And I swear you moved